...podríamos decirnos un principio de alegría a de ayer... ...en función de que eh, vemos que tal vez eh, se destraga definitivamente... ...este conflicto que aquejaba tanto a los trabajadores... ...y eh, bueno, en el día de ayer se firmó ¿no? un nuevo programa de pago... ...y eh, ya tengo que recordar que ya hemos firmado varios... ...y la patronal había incumplido todos esos... ...la idea era darle un, un vuelta, una vuelta de página a esta situación... Eh, volver a colaborar en tal sentido porque nosotros eh, consideramos que si bien era urgente la aparición de dinero para los trabajadores, recordemos que a cada uno de ellos se le está deudando cerca de 70.000 pesos, ahora se ha achicado en función de que la semana pasada empezaron a, a cumplir este cronograma de pago y consideramos que eso era urgente para nosotros lo más importante fue lo que se ha conseguido a través de la participación activa del arco político y es que eh, gobierno eh, intervenga a través eh, de una participación activa con un asesoramiento técnico en el desarrollo, producción y comercialización de los elementos que produce Basari. Eh, para nosotros eso fue una reivindicación gremial porque era lo que sosteníamos, es un hecho, diría yo, inédito, no... Hemos no ocurrido, por lo menos no tengo registro de que esto haya sucedido. Nosotros tenemos dos situaciones similares Eh, ...que la hemos conseguido también desde la UOM Rosario... ...que fueron dos intervenciones... ...por los trabajadores en situaciones de conflicto... ...pero en situaciones de empresas en concursos judiciales... ...como fueron el caso de Alivoco y San Santiago Martínez... Eh, ...pero nunca hemos podido conseguir que el Estado... Eh, ...tenga una presencia activa... ...y eh, una participación en una empresa no concursada... Eh, ...bueno, para nosotros es una garantía por lo menos... ...que hace a la credibilidad que necesitaban los trabajadores para seguir colaborando y consideramos que hace la sustentabilidad de la, de la empresa.